ciencias ...económicas y jurídicas, página web, el cuarto, quinto y sexto informe del de monitor económico mensual desarrollado en el ámbito del Observatorio Universitario de Economía de la Facultad. ¿no? Esta serie de informes que mes a mes eh, hacen referencia a la economía en la provincia de La Pampa y al impacto de algunas decisiones ¿no? que se toman, por ejemplo, desde el Gobierno Nacional eh, también. Eh, en la provincia. Tenemos comunicación telefónica con Juana Pecker para que nos cuente un poco acerca de estos nuevos informes. Ella es docente y abogada en la Universidad Nacional de La Pampa. Juana, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González la saluda. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, ¿qué, nos puede, qué, qué, ¿qué resultados han arrojado estos, estos nuevos informes eh, que se hacen desde el observatorio? Bueno, en el observatorio cada uno de los que participamos, eh, que es una cuestión voluntaria, eh, trabajamos sobre temas específicos que nos atraen en particular. En mi caso, eh, el informe que presenté trata de la cuestión institucional y de cómo veo a la Argentina en el contexto institucional eh, global, mundial, evaluando para eso los indicadores que arroja una fundación, eh, que es la Fundación Oritex, eh, que eh, trabaja sobre eh, índices de, eh, que aplica a 186 países en el mundo y eh, observa lo referente a la cuestión institucional en, eh, que se refleja en la libertad eh, económica de los países que están siendo eh, evaluados. Uh -huh. Uno piensa perdón, ¿no? sí. piensa en la, eh, en la injerencia del Fondo Monetario Internacional y le tengo que preguntar, ¿Argentina tiene, tiene independencia económica? Lo que pasa es que eh, los índices eh, trabajan sobre eh, cuestiones eh, muy eh, específicas que tienen que ver con el Estado de Derecho, con el tamaño del gobierno, con la eficiencia normativa y con el tema de los mercados eh, en cuanto a que están abiertos, existen muchas libertad financiera, de inversión comercial. Eh, vos me estás preguntando otra cosa, vos me estás preguntando cuánto incide o cuánto puede llegar a incidir el hecho de este, estar endeudados eh, en relación con esto. Bueno, pero todos los países del mundo eh, toman, la mayoría de los países del mundo toman deuda y esto tiene que ver con cuestiones que están relacionadas eh, con lo meramente eh, institucional que no es meramente, eh, sobre todo lo institucional en cada eh, uno de estos ámbitos, eh, que no es menor hablar de eh, marco normativo, no es menor hablar de cómo el gobierno se maneja en relación eh, con eh, el, el Estado en general, eh, en cuestión de eh, libertades de contratación, libertad de trabajo, libertad monetaria, eh, tiene que ver con unas cuantas variables que eh, definen eh, este índice que no es... Eh, Por supuesto uno no elige cómo va a ser evaluado, sino que este, está evaluado de acuerdo a eh, características que ya están dadas de antemano, ¿no es cierto? Uh -huh. Y lo que mide justamente es el índice de libertad, caracteriza a los países eh, que están eh, siendo evaluados de acuerdo a eh, cuatro grandes ramas, es decir, si son considerados libres, si son considerados moderadamente libres si tienen, eh, consideran eh, que hay una regulación o si son absolutamente regulados uh -huh. En ese Entonces, contexto, eh, ¿Argentina? Argentina está considerada mayormente regulada uh -huh. eh, está eh, en el tercero de los eh, grandes, eh, de las grandes categorías que acabo de anunciar Muy bien. En el continente Argentina está por debajo de la medición eh, que le corresponde al continente porque el continente eh, tiene un una calificación de un casi un 60%, creo que es eh, 59,6% o algo así, y nosotros estamos en un 52,2%, es decir, estamos por debajo de la media del continente. Eh, en, el, en nuestro continente y en la especial eh, configuración geográfica, Chile nos supera ampliamente porque está en el lugar 18, está considerado mayormente libre. Chile es uno de los países que descolla en cuanto a la libertad en todos estos eh, ítems evaluados. Eh, como todo informe, imagino que debe tener una conclusión. ¿A qué conclusión eh, eh, llegó eh, una, una vez finalizado? Eh, lo que pasa es que, eh, como son muchos los ítems a evaluar, sí. y, este, hay que tener en cuenta eh, cuestiones relacionadas con el, eh, el mérito del gobierno en todas las áreas en las que se desempeña, eh, lo que uno puede marcar específicamente es que hay que ponerse a reflexionar sobre la institucionalidad y cuánto está afectada esa institucionalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, ¿Tenemos reglas claras? Eh, ¿Vivimos con normas previsibles? Eh, ¿La justicia actúa como tiene que actuar? ¿Podemos confiar en la moneda? Eh, ¿Cómo encauzamos estas variables? Es decir, la conclusión son preguntas, muchas preguntas. Eh, en el camino que la Argentina tiene que recorrer, particularmente como cualquier otro país que esté eh, en una situación de eh, regulación tan eh, eh, sometida, digamos, eh, que hay que trabajar mucho sobre lo que son eh, reglas de juego claras, marcos normativos que sean entendibles, hay que trabajar sobre la previsibilidad, es decir, cada uno de nosotros, los ciudadanos de un país tenemos que eh, contar, cuando salimos a la calle, en el día a día tenemos que saber qué nos va a pasar eh, con qué reglas de juego contamos eh, cuán claras son las leyes que tenemos cuán efectivas son las leyes eh, cómo la justicia va a actuar con nosotros es decir, eh, ...son cuestiones que no son menores para poder entender que uno vive dentro de un marco con una institucionalidad que le permite desarrollarse como ciudadano, como individuo. En tanto, no podemos respondernos afirmativamente respecto de estas cuestiones, tenemos mucho camino por recorrer todavía. Muy bien, bueno, es eh, la verdad que eh, muy interesante para poder abordar cada uno de los temas. ¿eh? Juana, ¿dónde lo podemos eh, leer? El informe está publicado en la web. El informe está publicado en, eh, en la página específica de la eh, Facultad de Economía, está en, eh, titulado Monitor Económico Mensual dentro del Observatorio Universitario de Economía. Este Observatorio Universitario de Economía eh, provee eh, periódicamente un eh, informe sobre diversos temas eh, que son eh, de elección eh, voluntaria sobre ciertos eh, parámetros que tenemos fijados, por supuesto, ¿no? eh, relacionados tanto Con contextos más eh, acotados, como el panteano, o eh, nos podemos extender a aquellos que sean de nuestro interés. Eh, bueno, eh, hasta ahora hay cinco informes este, que han sido ya publicados y eh, creo que es eh, de interés para la población eh, poder saber qué es lo que se trabaja en la facultad, en extensión hacia la ciudadanía en general y no en el ámbito cerrado únicamente de lo que es académico. Totalmente. Juana, muchas gracias, le agradecemos que tenga buen día y la volveremos a convocar seguramente más adelante para que nos cuente un poco. Bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Hasta, Hasta luego. luego. Juana Juterpecker es docente y abogada en la Universidad Nacional de La Pampa y elaboró uno de los informes, el cuarto informe del de monitor económico mensual de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. Está hablando el gobernador Berna.